Se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Capítulo cuatro del libro de Esther, verso primero. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey, Con vestido de s i l i c i o Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran, gran luto, ayuno, lloro y lamentación, s i l i c i o y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el s i l i c i o mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de e l i a y lo mandó a m a r d o q u e o con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a m a r d o q u e o a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y m a r d o q u e o le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, A cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey e x t e n d i e r e el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. Y dijeron a m a r d o q u e o las palabras de Esther. Entonces dijo m a r d o q u e o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 Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces m a r d o q u e o fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther.